Primero, en esta apertura de sobres, quiero decirles, aquellos compañeros dirigentes que están durando, todavía estamos aperturando para iniciar la obra. Aquí, a un mes aproximadamente va a estar iniciando la obra. No hemos venido a una reunión de informativo, una reunión de de camaradería hemos iniciado la obra que va que va a empezar, por eso están acá no solamente técnicos del gobierno municipal, sino también deben estar las empresas proponentes, aquí hay nueve sobres, o sea nueve empresas en carrera, las empresas que hayan cumplido todas las exigencias con seguridad, ellos son los que van a ejecutar la obra. Quiero saludar también a las urbanizaciones, propietarios decían de urbanizaciones. Sí, deberían estar en cada uno de los aperturas, porque son los que primero hacen propaganda con eso, ¿no? Y hay escuela y hay parque y hay esto. De una u otra forma, el gobierno municipal ayuda a comercializar sus terrenos. Es importante, compañeros. Antes tenían los dueños de las urbanizaciones antes no hacía la alcaldía la alcaldía hacía no sé qué hacía pero para mí a mi modo de entender que he visto no hacía la, las escuelas tenían que pedir para la escuela la comunidad a organizaciones internacionales a fundaciones ongs iglesias tenían que hacer escuela la alcaldía no no hacía. Tenemos profesores de muy alta experiencia, profesores que años han pasado no hacía la alcaldía. No cumplía con su deber, con su obligación de luchar por la salud y por la educación. Se dedicaban a otras cosas. Ahora no hacemos eso, ahora hacemos nosotros lo que el pueblo pide, lo que nuestros dirigentes aprueban. Hay veces con algunos pequeños retrasos, sí, hay que reconocer, pero no hacemos nosotros, eh, no mentimos, no hacemos esa de decir, lo hacemos me está por ahí, decimos no hay plata y lo paramos la obra. Compañeros, esta obra que se va a iniciar contra vientos y mareas, tiene que terminar, así llueve, truene, llegue granizo, no importa, igual tiene que concluir la obra porque... El, El presupuesto está garantizado, la plata está garantizada, pase lo que pase.